Maravallu, el programa que te acompaña la noche de los jueves en la sintonía de Radio Crash, el 105 de la FM y también a través de la www.radiocrash.org Como siempre la noche de los jueves es la noche de Maravallu y hoy no podía ser menos, vamos a tener un programa muy cargadito con muchos temas, con muchas cosas y con mucha gente que va a participar en él En la primera parte del programa vamos a hablar con Antonio Antón, profesor honorario de sociología de la Universidad Autónoma de Madrid y autor del libro Resistencias frente a la crisis de la huelga general del 29S al movimiento 15M. Hablaremos de las jornadas que iban por título, ante la excusa de la crisis, retrocesos inviables, la igualdad ni se compra ni se venden, organizadas por Acción en Red, Milenta Mujeres y el Consejo de la Moceda. También tendremos tiempo para hablar de las jornadas de radios libres y la Asamblea de la Red de Medios Comunitarios que se celebraron en Asturias el pasado fin de semana y en el que Radio Crash tuvo parte activa en su organización. Nada es para siempre. Yo siempre. Nada es para... Y en la segunda parte del programa tendremos a Talco, que van a estar mañana actuando aquí en nuestra ciudad una vez más y charlaremos con alguno de sus componentes de este grupo de Ska Punk italiano. Y antes de entrar ya en los temas que vamos a abordar, un poquito de música, la música de 17 hippies y enseguida empezamos a contarte esas cosas que están pasando por el mundo. Welcome to my world. me go out now and strike up gay colors. Let's wave a flag, it's a new day and everyone's out to die.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 se encuentra en Asturias para participar en una charla de debate abierta al público con el tema resistencias frente a la crisis y la opacidad de los mercados financieros en un acto organizado por el Aula de Pensamiento Crítico de Acción en Red en colaboración con la Universidad. Eh, buenas, Antonio, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, eh, resistencias frente a la crisis, un un tema que ibas abordando ya durante durante los últimos meses o casi durante los últimos años, ¿no? Sí. Bueno, sí. Eh, desde que se empezó a desencadenar, digamos, la propia crisis, hay una fase digamos, de, de oposición, de descontento, de malestar por las consecuencias de la crisis, ¿no? Es más o menos pasiva y es frente a esas consecuencias. Yo creo que lo se cubre ya una fase a partir de mayo del 2010, ¿no?, eh, que son los famosos ya acuerdos del Consejo Europeo, donde se hegemonizan las políticas de ajuste de austeridad y aquí el gobierno socialista, pues ya implementa unas políticas de austeridad y la reforma laboral, Eh, ...que dio lugar a la primera gran huelga general de, de este último periodo... ...entonces, eh, en fin, desde esas fechas se puede decir ya que cobra ya una nueva dimensión... ...y hay un nuevo marco sociopolítico de expresión de esa ciudadanía indignada... Eh, ...en esta ocasión y cortada por el movimiento sindical, ¿no? Entonces eso ya es un, un, una nueva fase que es donde ya estudio todo este proceso posterior, ¿no? En, en tu último libro hablas del, del 29S al 15M. Ahora podemos hablar del 15M al 29 de marzo, fecha de la última huelga general. Eh, bueno, sí, sí. O sea que eh, los procesos estos eh, tienen eh, esos dos tipos de agentes o de grandes agentes sociales, ¿no? El movimiento sindical por un lado y el movimiento 15M. M por otro que ha sabido encauzar digamos, esa contestación masiva, esa indignación, eh, claramente en ese proceso desde el propio 15 de mayo, pasando por el 19 de junio hasta el 15 de octubre, como encotamiento de las grandes manifestaciones que se hizo en toda España y e incluso algunas de ellas a nivel internacional. Entonces ahí los grupos estos de activistas que luego se han denominado 15m pues ha salido digamos ese ese eh, encozamiento cuando el movimiento sindical pues estaba pues eh, digamos en otra en otra dinámica ¿no? yo en el, el hilo conductor que planteo es que eh, hay esa ciudadanía indignada esa ciudadanía víamos activa que se expresa y que eh, ha participado Eh, primero, como decía antes, en la huela general del 29S, luego en todas estas manifest grandes manifestaciones eh, promovidas por lo que se ha llamado Movimiento 15M y luego este invierno pues ha tenido ya eh, otra fase, digamos, de combinación, ¿no? Como tal, donde se ha recuperado otra vez el movimiento sindical, eh, a través fundamentalmente de comisiones UGT, pues ante la agresión de los nuevos planes de ajuste del gobierno del PP, pues eh, sobre todo a partir de las manifestaciones del 19 de febrero, ¿no?, Eh, que fueron muy masivas en España y ahí es cuando se decantó la convocatoria de esta huelga general de tal forma que eh, digamos los sindicatos han retomado en un cierto sentido eh, esa representación eh, de esa indignación popular no cuando el movimiento 15M pues está eh, ahora pasando pues en otro otro proceso digamos un poquito más interno no sin embargo desde desde el movimiento 15M Hay una crítica bastante fuerte a las estructuras tradicionales de los sindicatos, a la cúpula, sobre todo. ¿Crees que en un futuro será posible una, una unión, un trabajo más conjunto o, o que cada, cada colectivo va a digamos, seguir su línea? Bueno, eh, eh, es un poquito complejo. Es decir, yo lo que planteo es que eh, por una parte hay una cierta base común. Es decir, que cuando se habla de indignados, de ciudadanía indignada o ciudadanía activa, y eso hay una parte, centenares de miles de personas que han podido ir, por ejemplo, a las grandes manifestaciones del 15M y al mismo tiempo han ido también a la huelga y han ido a las grandes manifestaciones promovidas por los sindicatos, en particular esta última del 19 de febrero, ¿no? por ejemplo, es decir que hay una base común eh, unitaria, por llamarlo de alguna forma. No hay una base eh, digamos eh, diferenciada ¿no? de tanto de unos como de otros. Pero hay esa base eh, digamos algo, algo común, ¿no? Entonces, eh, críticas, digamos, a algunas actuaciones de los sindicatos, pues evidentemente hay críticas. Y yo también en mi libro, pues hago algunas críticas, eh, algunas de las estrategias y específicamente, que yo creo que es uno de los motivos, el por qué hubo un cierto hueco para expresar este malestar a través del movimiento 15M, pues una crítica al pacto de las pensiones de, de febrero del 2011, ¿no? Yo creo que hay eh, los dirigentes sindicales eh, cometieron un error, un error que también tuvo unos grandes problemas de... de Digamos, de legitimación popular en la medida en que la mayoría de la sociedad estaba en contra de esos recortes de las pensiones, ¿no? Entonces, ahí tuvieron ese ese error de, de desactivación de la resistencia y de la indignación popular, ¿no? En esa primavera eh, de, del año pasado, ¿no? Y yo creo que, precisamente, en esa coyuntura donde los dirigentes sindicales, pues, consideraban que, en fin... ...que ese acuerdo es bueno y se encauzaba... Eh, las demás cosas, ¿no?... las reformas laborales pendientes... ...especialmente la de la negociación colectiva, etcétera... ...pues ahí se paralizaron, ¿no?... ...y fue yo creo que el momento... ...en que se conformó, digamos... ...esa ciudad activa que ni siquiera... ...los grupos de activistas cuando... ...convocar el 15M... ...podían sospechar, ¿no?... ...es decir que, que el movimiento 15M... Pues, ...tiene esas dos componentes... ...los grupos de activistas... ...y luego esa base social que durante esos meses se había conformado, digo, esos meses desde la huelga general, ¿no?, el 29S, pero que ante esa situación en que las cúpulas sindicales habían llegado a un pacto social, pues habían quedado algo algo huérfanas de representación social y vieron en esas convocatorias del 15M una oportunidad para seguir eh, exigiendo, pues, eh, digamos, los cambios sociales eh, y políticos y denunciar a digamos, la gestión eh, regresiva de la crisis y mayor y mejor democracia, ¿no? Hace un año esperabas este movimiento, esperabas que surgiera algo así o, o, o era algo que, que parecía... Complicada? Bueno, eh, yo personalmente lo que analizo en el, en, el, en el libro, porque ya antes se ha comentado que, eh, digamos, después de la huelga, eh, pues hubo una cierta eh, frustración o una cierta expectativa a ver si había... Una prolongación del conflicto era la exigencia de rectificación ya, por lo tanto, se planteaba la posibilidad de una pugna prolongada, ¿no?, en, en, en resistir, en, en intentar modificar la política, digamos, de gobierno en aquel entonces socialista, es decir, la, aquello de la rectificación. Y la pugna y la puesta era muy fuerte, ¿no? Entonces, eh, yo, yo eh, digamos... Eh, veía necesario continuar esa esa funda democrática, ¿no? Lo que pasa que hay, eh, yo creo que los dirigentes sindicales tuvieron como un cierto vértigo, ¿no? Por llamarlo de alguna forma, a, a, eh, ante eh, ese riesgo que les llevaba a ese conflicto más abierto con el gobierno socialista. Y entonces, pues yo creo que cometieron ese error que ya antes comentado, de pensar que con el pacto de las pensiones se iba ya, eh, por lo menos, a modificar la actitud antisocial del gobierno socialista en materia laboral y económica. ¿no? Entonces, eh, yo creo que ahí en ese momento, eh, claro, yo eh, y otros muchos eh, confiamos en que eh, esa gestión no resolvía los problemas de fondo del paro masivo y de la dinámica regresiva que estaban poniendo Europa y que por tanto era necesario alarmar o mantener o persistir digamos que esa ciudadanía indignada que se había manifestado en la huelga general y en los y en las encuestas de opinión se reflejaba claramente pues se mantenía incluido como antes he citado que ante el propio Pacto de las Pensiones ...incluyendo que estaba la patronal... ...los grandes sindicatos, el gobierno... ...incluso el PP, en fin... ...todo el mundo, sin embargo, a nivel de encuestas de opinión... ...había eh, una mayoría... ...dentro de la sociedad que estaba en desacuerdo... ...con la prolongación de la... ...jubilación, de la edad de jubilación, etcétera... ...es decir, que había un caldo de cultivo... ...muy amplio y una ciudadanía indignada... ...muy muy amplia, que... Mm, ...se podía sospechar que podría surgir... ...la cuestión es... ...no se podía uh, tener la bolita de cristal... ...a ver cómo si sí podrían manifestar. Yo creo que ahí eh, fue la convergencia de esta tendencia social de fondo con el acierto de estos grupos de activistas que pusieron un cauce sin saberlo quizá eh, ellos mismos la dimensión que podían tener. Entonces, algunos podíamos sospechar que había una corriente social indignada, importante ya, que reclamaba el seguir eh, digamos, luchando o participando activamente para intentar corregir esta deriva antisocial. Y entonces, bueno, pues la convergencia fue, eh, pues, eh, entre esos grupos de activistas que, de jóvenes sobre todo, y en Madrid, en Barcelona, pero vamos, a nivel de toda España, digo, en Madrid por las acampadas de sol, que fue una referencia con un esfuerzo muy grande y eso fue catalizador para que se generalizase ese encauzamiento del malestar, ¿no? Sin embargo, a pesar de, de todo ese movimiento, la, la reforma laboral última, eh, los recortes en educación, sanidad, servicios públicos que estamos viendo, eh, los 5 millones de parados y, y sí. el otro tema que vais a abordar, la opacidad de los mercados, eh, siguen ahí. Sí, sí, sí, claro. O sea que eh, podemos decir que, que que el poder de los mercados y de los gestores políticos a eh, nivel europeo. Y en España es impresionante, ¿no? O sea, que en el sentido su persistencia, su continuidad de poner, digamos, eh, ante todo eh, los planes de ajuste y austeridad, el déficit público, en todo esto, eh, tiene un apoyo institucional, económico, mediático, eh, impresionante. Ahora, eh, yo eso lo contrapongo con que a nivel de la sociedad, y ya podemos hablar en el plano europeo y, especialmente en el plano español, hay mayorías o importantes sectores de la sociedad que están cada vez más descontentas y en desacuerdo con ese tipo de gestión de la crisis económica esa esa gestión digamos liberal conservadora no incluso eh, ahora pues lo que se habla de las elecciones eh, francesas pero vamos pues, por por eh, eh, hablar de aquí no el pp desde que ganó las elecciones, que ya se sabe que no las ganó porque aumentase mucho su electorado, sino porque disminuyó sobre todo los más de cuatro millones de desafectos del SOE, decir que y la mayor parte de críticas por la izquierda, ¿no? eh, al SOE. Entonces eh, el propio gestión del gobierno del PP durante estos tres meses y pico ya ha disminuido en, en nueve puntos prácticamente su legitimidad electoral. Y si hablamos de credibilidad social, yo creo que aunque todavía tiene una base muy amplia, en la sociedad española ya está viendo que esas expectativas... Que haya generado, de que con ciertos esfuerzos se va a seguir la crisis, pues no se las cree, ¿no? O sea, que se ven primero ajustes, ajustes, recortes, recortes, recortes, tiene la mayoría parlamentaria, pero ya no tiene o está dejando de tener ya la credibilidad o la legitimidad suficiente en amplios sectores, por no decir la mayoría de la sociedad española, y que por ese camino, pues no se va a buen puerto, ¿no? Eh, y además de todo eso de toda esa situación de crisis situación económica parece también que desde la última ola general eh, está aumentando la, la represión hoy mismo conocíamos la noticia de que se decretaba prisión sin fianza para la secretaria de organización de la CGT en Barcelona eh, la lista de sospechosos de, del consejero de Interior de, de Cataluña de, de Puig eh, de sospechosos de participar en actos eh, violentos en, en las manifestaciones esta mañana también era detenido un fotógrafo Activista, por lo visto en relación con la acción de parar el metro de ayer que, que tuvo lugar en Madrid. Aquí en Asturias también estos días conocíamos la, la noticia de, de una multa de 30.000 euros eh, para los sindicatos minoritarios en, después por una manifestación donde eh, se habían desplegado pancartas en andamios o se habían... Sí, sí. Llevado banderas con palos y no se había evitado que se hicieran pintadas en bancos. Eh, estamos encaminados a una época complicada, ¿no? Pues sí, complicada. Hay un problema que, que se ha visto en toda la sociedad, que la propia gente del movimiento 15M pone relieve, que es verdad, ¿no? Que es eh, la crítica a la actuación, muchas veces poco democrática, de las élites políticas. Hay un cierto nivel de desconfianza en esta gestión, digamos, neoliberal de la crisis y la exigencia, digamos, de, de mayor o, me, o mejor democracia ya. Es decir, que hay un distanciamiento de las grandes instituciones políticas, empezando por las europeas, eh, eh, hay cierta desafección ciudadana a esas élites políticas. Pero, digamos, estamos todavía en un marco democrático de respeto a la legalidad, al Estado de Derecho, a, a las instituciones, digamos, representativas, eh, y entonces, eh, bueno, pues en, en ese marco yo creo que lo que ahora se plantea es un cierto paso más. Es decir, que a medio plazo esa disociación de la ciudadanía, eh, esa crítica, digamos, las élites poderosas eh, están tentadas de reaccionar Eh, sin, con, bueno con medidas autoritarias algunos elementos represivos a, la, a las dinámicas un poquito más radicalizadas así pero en su conjunto con un cierto modelo eh, digamos autoritario en el sentido de hacer hincapié en el control social eh, y entonces eh, en ese sentido con amenazas eh, etcétera, de, a, la, a la actuación un poquito democrática de la ciudadanía ¿no? Entonces sí que hay riesgos eh, aquí. Yo eh, espero ¿no? Que por Porque eh, bien, por parte del PP ya sabemos de qué cogea y entonces eh, en fin, puede derivar digamos una dinámica eh, de ese tipo más, más represiva, más así, lo han intentado incluso en la propia abuela general, algunas de estas medidas también de cara a las propias manis, eh, hablan incluso incluso de revisar el derecho de huelga eh, ahora en las manifestaciones o sea hay como algunos de los que has dicho ha, ha, ha dicho usted también no eh, algunas medidas yo creo que es difícil que se genere una dinámica digamos de represión generalizada por llamarla de alguna forma no o sea que eh, no estamos todavía en ese en esa fase bueno no hay que descartar a ver lo que pasa por el futuro pero pero sí sí por parte del PP eh, pues pueden dar un paso más que, que por parte del gobierno socialista, aunque hay que recordar que el primer intento después del el propio 15 de mayo eh, el año pasado o sea de, de la noche siguiente con las acampadas etcétera eh, pues también ...entonces que el ministro del Interior... ...era, era Rubalcaba todavía... Eh, ...pues mandó a la policía... ...para intentar reprimir... Eh, ...eso y fue precisamente... ...la reacción popular masiva... ...que se generó en solidaridad... ...con la gente acampada... ...lo que reforzó todavía más... ¿eh? ...igual que en Barcelona también... digamos, ...la represión no consiguió... Eh, ...digamos neutralizar... ...o eliminar el propio movimiento... ...sino que generó un cierto refuerzo... ...con lo cual... Las medidas, digamos, represivas, sobre todo actuaciones así de manifestaciones, yo creo que también eh, tienen que, que cuidarlas porque se les puede eh, volver en contra. Entonces, una cosa son algunas actuaciones, como algunos hechos estos pues en Barcelona, ¿no? de cierto violencia, ¿sí? es decir ¿cómo, ¿cómo cuidar con eso? Pero yo creo que el conjunto del Movimiento 15M, igual que, por supuesto, el Movimiento Sindical, ha tenido un componente pacífico, democrático, no violento y que ante actuaciones, digamos, represivas, desproporcionadas, pues puede ser más contraproducente para el gobierno. Bueno, pues esperemos que, que por lo menos se respete la, la movilización de la ciudadanía que, que está sufriendo principalmente toda, toda esta crisis. Muchas gracias, Antonio, por habernos atendido y, y que tengas una buena gracias. estancia en Asturias. Gracias a vosotros. Adiós. Sí. ¿Y ¿Qué le voy a hacer si yo mi lesz, ha ¿Qué le voy a hacer si yo No quiero que a szívem elszáll? És yo lo pequeño encontré la fuerza de mi mundo, oye ¿Qué, ¿Qué le voy a hacer si yo? Pienso que ellos y nosotros sumamos uno, ¿qué le voy a hacer? Y es que gotas sobre gotas somos solas, ¿qué hay? de Macaco. Estos mensajes del agua aquí en Maravallu nos dan pie a la siguiente información. Con el título, ante la excusa de la crisis, retrocesos inviables, la igualdad no se compra ni se vende, van a tener lugar el próximo fin de semana, el sábado, 28 de abril, la tercera edición de las Jornadas por los Buenos Tratos. Estamos en contacto con, con Lucía de La organización Acción en Red, con la que vamos a charlar sobre estas jornadas. Buenas, Lucía, ¿qué tal? Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, cuéntanos un poquito cómo, cómo se os ocurrió esta idea con este título tan largo para unas jornadas. Sí, sí, nosotros nos enrollamos mucho, sí. Bueno, pues era un, un poco un, un enfoque que nos interesaba desde Acción en Red. En Acción en Red estamos interesados, bueno, en, trabajamos en, en varios... Eh, campos de actuación, pero entre ellos está la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres, así como la protección de los derechos de las personas más marginadas o excluidas. ¿no? Eh, y el tema de la crisis eh, nos dio pie a pensar cómo todas las decisiones que se están tomando en recortes económicos y en libertades están perjudicando precisamente algunos de los avances que sí que se habían conseguido en materia de, de, de, de igualdad, ¿no? Entonces... Bueno, de hecho habíamos pensado inicialmente en, en otro tema que ya no recuerdo cuál era, pero ante ya tanta agresión a las libertades, a los derechos eh, conseguidos, dijimos no, pues mm, es mejor atacar eh, de frente con el tema de, de la crisis y, y de que no vamos a renunciar a unos derechos que se habían, que se habían conseguido hasta ahora, ¿no? Un poco fue así lo que no, lo que nos impulsó. Bueno, y los contenidos, de qué, de qué vamos a hablar, de qué se va a hablar en estas, en estas jornadas. Pues contenidos. Eh, vamos a intentar eh, trabajar un poquitín. Pues, a ver, si, como te comentaba, ¿no? el, hemos destacado, bueno, sobre todo, que se había avanzado un poco en, en, en tema de igualdad pues con la ley contra la violencia de género, la ley de igualdad, así como medidas que se relacionan con la conciliación de la vida laboral y familiar y la ley de dependencia. ¿no? Entonces, son un poquitín temas de los que vamos a, a estar abordando, como, por ejemplo, eh, en el tema del empleo, ¿no? eh, para las mujeres... ...hay eh, menos peores empleos, menos posibilidades de promoción... ...menos salarios que los varones y, y la actual reforma laboral, por ejemplo... Eh, ...nos pone a las mujeres en primer plano de esta, de esta reforma, ¿no? Los planes de igualdad de las empresas pierden cualquier posibilidad... ...de incluir mejoras en el acceso y promoción de las mujeres... ...las tasas de empleo femeninas van a bajar todavía más... ...por la facilidad de, del despido... Eh, bueno, no hablaría de los, de, de los despidos en, en, en el sector de la enseñanza pública, ¿no? Mayormente copado por, por, por mujeres. Pues son un poco temas de los que se van a, a abordar. O, o, o el tema de la dependencia. Tendremos a, a Carmen Heredero, eh, que eh, ella es eh, profesora y responsable de la Federación Estatal de Comisiones Obreras en, y, en, en el tema de enseñanza, Y va a contarnos un poco en su ponencia más cerca del hogar, con la crisis de eh, las, las mujeres, eh, cómo con el tema del recorte de los servicios públicos, especialmente la reducción del gasto social para eh, apoyo a la dependencia, eh, esto va a suponer un, un incremento del trabajo familiar en la, de las mujeres, no, ya que son mayormente somos mayormente quienes resolvemos la falta de atención del Estado en atención a personas mayores que, que están en las casas y que requieren de, de cuidados, no, esto va a ser ...uno de los temas que que se van a abordar. Otro de los temas eh, y que también, bueno, con la crisis... ...ha salido un, un discurso, queremos eh, ultraconservador... ...es pues con el tema de la salud sexual y reproductiva... Y, ...y especialmente el tema del aborto, ¿no? Perdón, del aborto. Tendremos con nosotros a, a Josefina Jiménez... ...de Acción en Red eh, de Andalucía... ...que con su charla taller ayer, sesión... Eh, ...aquí todo el mundo manda menos yo... Eh, ...va a hablar un poco, bueno, pues como el tema de la reforma de la ley del aborto... ...nos devuelve al año 85, ¿no? ...aquella famosa ley de los tres supuestos... Eh, ...lo que es un retroceso que las mujeres no, no vamos a afectar, ¿no? Eh, ...una vez más se van a priorizar las ideologías religiosas... ...sobre derechos humanos, el derecho a la decisión... ...sobre, sobre el cuerpo de, de la mujer, otro de los temas... Eh, otro bloque temático eh, nos lo va a traer Daniela Ortiz, que ella es artista visual, pero trabaja en temas de, de migración, entonces ella va a trabajar, nos va a dar un taller sobre eh, migración y trabajo doméstico. Eh, y cómo, bueno, así yo comento muy a grosso modo cómo la crisis perjudica especialmente a las personas migrantes, ¿no? Son las primeras que pierden su empleo y sus derechos. Bueno, mmm, simplemente la noticia de ayer, ¿no?, que que a partir del próximo mes de septiembre las personas inmigrantes no tendrán la sanitaria eh siempre que está en institución irregular, no deja de ser cuando menos y hipócrita, en un país con cinco millones de parados que se castiga medio millón de inmigrantes sin atención sanitaria, que es un derecho humano fundamental, ¿no? Solo un poco así, que te cuento, ¿no? un poco los los bloques que, que vamos a estar eh, trabajando. Eh, ¿Qué más? Eh, vamos a clausurar con, con Oyular y Clown, que son clown Que, que bueno un poco van a recoger un poco el sentir de las jornadas las principales conclusiones y resumirlas pues un poco en clave de humor en clave cómica no que no queremos a pesar de que los temas que se van a tratar son temas serios y que realmente nos preocupan no queremos perder el sentido del humor no y, y, y, y cierta gracia a la hora de, de contar lo que lo que vimos y a lo que ya a lo que nos enfrentamos el tema de los cuidados también va a ser se va a abordar con, con Jara Cuyuela, de Milenta Mujeres que es en Ciudad de Humanidades y va a impartir en un taller sobre cuidados para personas cuidadoras, informales y sus cónyuges. Bueno, es un poco así, unas pinceladas de lo que vamos a estar trabajando en estas jornadas. Para quien no conozca la organización, ¿cómo podríamos definir Acción en Red? ¿Qué es? ¿Qué, qué, qué, qué objetivo busca? Acción en Red es una ONG, bueno, está presente en varias ciudades del Estado español. Eh, desde luego, a todos los que formamos la asociación nos, nos une un una aspiración de contribuir a un cambio social, ¿no? Eh, es una corriente de pensamiento crítico y de acción que queremos, bueno, de alguna manera, es afrontar un, un cambio social y político hacia una mayor igualdad y justicia social, eh, promover el desarrollo de la solidaridad ...en todas las dimensiones posibles, ¿no? Queremos, trabajamos por un modelo más respetuoso por el medio ambiente... ...queremos extender la democracia, garantizar la libertad individual... ...y proteger los derechos humanos... ...y trabajamos en varios ámbitos de actuación... ...pues eh, personas inmigrantes... ...lucha por la igualdad entre hombres y mujeres... ...también trabajamos contra la violencia de género... ...y, y de hecho en este contexto, bueno, pues un poco aquí en concreto en Asturias... El programa que más nos define o en el que más trabajamos es por los buenos tratos, que es un poco el que da sentido a estas jornadas, que es un programa socioeducativo antisexista que pretende ser un instrumento de aprendizaje de buenas prácticas para mejorar las relaciones interpersonales, ¿no? Sobre todo es un medio de prevención de la violencia interpersonal, especialmente en el ámbito de la, de la pareja, que no solo pero que queremos eso apoyar pues una educación en valores y en el desarrollo de capacidades para el tratamiento pacífico de los conflictos no por algunos nosotros ya llevamos un tiempo trabajando en institutos pues en temas pues pues pues como digo no de para prevenir sobre todo la violencia de género estamos apenas a finales de abril y ya tenemos eh, si no recuerdo mal 17 mujeres fallecidas a manos de sus parejas no eh, en este programa lo que hemos digamos Detectado es que se aprecian ya en la gente muy joven eh, síntomas, no ya de violencia, ¿no?, pero sí de lo que llamamos eh, un comportamiento eh, conflictivo, un comportamiento eh, violento hacia, o sea, sobre todo, bueno no solo, pero sobre todo de, del varón hacia, hacia la mujer, ¿no? Entonces, un poco en el sentir de, de prevenir esas, esas, esas conductas, pues estamos un poco trabajando. Es un poco todo lo que da sentido a estas jornadas que hemos decidido pues, contextualizar en, en el ámbito de, de la crisis económica. Eh, muy bien, para la gente que esté interesada en participar en las jornadas, ¿qué, qué tiene que hacer? como contesta? Pues, En este momento es, eh, tenemos el formulario de inscripción en, en la página web del Consejo de la, de la Mocedad, las jornadas las organizamos Acción en Red, eh, lenta Muelles, el Consejo de la Mocedad, y en la página web cmpa.es hay un formulario de inscripción, son 10 euros, pero incluye el almuerzo de, del sábado. Eh, y se pedirá certificado de asistencia a las personas que, que que lo pidan y que y que estén al menos en, en un 100% de la actividad, ¿no? Entonces, bueno, también en la página de, de Milenta Mujeres, o en la página, eh, perdón, en, en la dirección info.org, podéis encontrar más, más información. O sea, ese tiempo todavía de, de apuntaros y, bueno, esperamos tener la máxima asistencia a estas jornadas, considerando que son muy interesantes. Bueno, pues esperamos que haya mucha asistencia y que, y que sí, exactamente los temas como son tan interesantes seguro que la habrá. Muchas gracias, Lucía, por habernos atendido y, y os deseamos suerte para, para esas jornadas. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Equivócate y vuelve a empezar otra vez, porque a la vez tu suerte se calla y busca el sonido que te hace vivir. Equivócate y maldite tu desgraciada suerte. El pasado fin de semana tuvo lugar la Jornada de Radios Libres y la Asamblea de la Red de Medios Comunitarios, la REM, en Asturias. La primera con la convocatoria de la Coordinadora de Radios Libres de Asturias y la Asamblea con la Coordinación de Radio CRAS, la Emisora de Gijón. Decenas de personas llegaron desde diferentes puntos del Estado Español, para reunirse, reflexionar, debatir y proponer acciones conjuntas y colaborativas de cara a los retos que las emisoras libres y comunitarias del Estado español tienen que hacer frente. Conversamos con Falo Marcos, de Radio Crash, de Gijón, y uno de los organizadores del encuentro. Él nos va a hacer balance de los dos días de trabajo, también nos cuenta la persecución que las radios libres asturianas están sufriendo por parte de la administración. Bueno, pues las valoro muy positivamente porque, por un lado, Hemos eh, sido capaces de montar toda esta organización, de que más de 20 medios comunitarios hayan llegado aquí a Asturias a participar tanto en las jornadas como en la Asamblea de la, de la REM. Y, y bueno, eso, por ese lado pues eh, considero que ya es bastante positivo el haberlo hecho ¿no? Y por otro lado pues para nosotros supone también un impulso y un espaldarazo pues Para toda la actividad que estamos llevando contra los ataques de la Jefatura de Telecomunicaciones Claro, ¿qué está pasando con la Radio Libres Asturiana? ¿Cuál es la problemática? Bueno, pues eh, desde hace unos meses el Jefe Provincial de Telecomunicaciones de aquí de Asturias Ha decidido por su cuenta enviar cartas a las comunidades de Becío donde están instaladas las las radios y amenazándolas con multas de hasta medio millón de euros, pidiendo que se identifiquen a los propietarios y desde pues eso, desde octubre del año pasado llevamos iniciando una campaña pues para digamos reivindicar nuestro derecho a seguir emitiendo, eh, denunciando esas amenazas y advirtiendo que no que no nos van a callar. Es importante, entonces, estas jornadas para que se visibilice la problemática y, se, y que sepan las autoridades que las radios astorianas no están solas en este movimiento. Claro, por eso, aparte de todo lo que ya llevamos haciendo estos meses de denuncias, el hecho de que estas jornadas venga gente de otros sitios, de que haya también se ha habido apoyos a nivel internacional, de Amar Europa y del de, de foro de medios comunitarios, eh, el apoyo constante de la red de medios comunitarios estatales, y no solo eso, sino que nos vemos las caras y demostramos que, que estamos aquí, para nosotros es muy importante. ¿no? La segunda parte es la Asamblea de la Red de Medios Comunitarios. Además, Asturias en tu persona va a tener ahí una representación en la, en la Comisión de Organización. ¿Cómo valoras el trabajo de, de la red? Bueno, yo creo que eh, desde hace ya unos años cuando se inició todo un proceso de, de coordinación veíamos que era muy importante ¿no? y que era muy necesario el, el que los medios libres y comunitarios estuviéramos coordinados de alguna manera. ¿no? En aquel momento igual no sabíamos muy bien cómo fue eh, ese proceso de constitución de la REM y el trabajo que ahora vemos, pues eh, el ejemplo lo tenemos con el caso nuestro. ¿no? Ha sido mucho más fácil buscar ese apoyo eh, porque ya hay una estructura creada, porque hay unas comisiones funcionando y cualquier problema que tiene un medio en este caso fuimos nosotros pues a través de la, de la REN pues se puede coordinar eh, obtener información ver experiencias que hay en otros sitios entonces yo creo que está siendo muy positivo y, y que va más allá de lo que a lo mejor pensábamos en un principio, no que era más estar en contacto bueno, tener tal hoy en día estamos viendo que, que problemas que te surgen un día pues Eh, al día siguiente pueden tener respuesta, ¿no? Y eso antes era, pues, muy difícil. ¿no? Por último, ¿nivel de satisfacción de estos dos días? Bueno, pues vamos a ponerle un ocho y medio porque estamos cansados y, y el, el punto y medio ese se lo restamos por el cansancio. Gracias, palo Muchas gracias a vosotros. Como decíamos, el domingo tuvo lugar en Gijón la asamblea ...de la Red de Medios Comunitarios, la REM... ...hay que señalar que el trabajo de la REM... ...se organiza a través de comisiones... ...como por ejemplo la Comisión de Comunicación... ...la Comisión por el Derecho a la Comunicación... ...o de Legislación... ...la Comisión de Mujeres... ...la Comisión de Cuentas... ...o la Comisión de Organización... ...las comisiones están formadas por personas que representan a los diferentes medios de la REM y la persona que coordina una comisión es elegida tras ser propuesta por uno o varios medios que no sean el suyo propio, aceptar la persona en cuestión la candidatura y haberse votado en asamblea. Miriam Meda, de Radio Ritmo, de Getafe, fue reelegida como coordinadora general de la REM. Con ella conversamos de los dos días de encuentro y trabajo en Asturias y de las problemáticas más acuciantes que están abordando los medios comunitarios del Estado español. Pues la verdad es que la primera jornada que estuvo muchísima gente y también personas nuevas, proyectos nuevos sobre todo de Asturias que no con los que no habíamos tenido a lo mejor la oportunidad de interactuar fue muy constructiva sobre todo en tema legal, como conoceréis estamos sufriendo acoso y coacción por parte de administraciones más en unas autonomías que en otras por supuesto por emisoras comerciales y por entidades de gestión de derechos de autor entonces esa jornada de trabajo de ayer fue muy, muy constructiva y dio lugar a muchos debates sobre cómo afrontar estos problemas. La tarde también fue interesante porque se trataron temas sobre todo de tecnología que, bueno, eh, los tiempos en los que corren que todo cambia cada pocos meses y además eh, los medios libres y alternativos tenemos a lo mejor más dificultades de, de financiación en ese sentido. La tecnología nos permite con conocerla nos permite, además de llegar a más gente, abaratar costes. Y bueno, ya hoy en la segunda sesión en la Asamblea de la REN, asamblea ordinaria y e extraordinaria. Se ha visto un poco el recorrido del año pasado, actividades, presupuesto, la, las proposiciones que hay de desarrollo para este 2012 y además hemos renovado porque ya tocaba renovar la comisión de coordinación, con lo cual eh, bueno mi valoración personal es de un fin de semana muy gratificante. Y sobre todo por conocer a esos nuevos proyectos y, y buscar soluciones en común, ya no para la red de medios comunitarios, porque eso podríamos considerarlo a lo mejor más en un segundo plano, sino para todo el movimiento, porque pertenezcamos o no a la red pues estamos teniendo los mismos problemas y, y los mismos eh, miedos en ese sentido frente a, a los problemas que nos eh, asfixian un poco. Viendo el nivel de participación o de implicación de proyectos de medios comunitarios, ¿cómo ves o cómo piensas tú que, que es la salud de, de la REM? Yo creo que la REM está en un momento muy bueno. De hecho... Creo que ha crecido muchísimo en estos eh, pues, tres años ya que lleva constituida desde 2009, constituida legalmente porque realmente el trabajo informal se lleva desarrollando desde el dos, 2005 más o menos y bueno se ve que la implicación de la gente es bastante alta, se han llevado a cabo muchísimas actividades y sobre todo también de visibilización y de defensa del derecho a la comunicación tal y como se ha visto en esta asamblea y bueno y las comisiones eh, se han reactivado todas con lo cual en fin pues yo creo que el plan para 2012 y 2013 es bastante bastante bueno en ese sentido y eh, en esta última asamblea también ha, ha entrado un nuevo proyecto Eh, eh, ...a formar parte como asociada de la REN... ...con lo que vemos que es que sigue en constante, en constante crecimiento... ...porque en todas las asambleas que hemos tenido hasta el momento... ...en todas ha habido incorporaciones de, de proyectos. Ha habido un momento importante en estos dos días... ...ayer hubo una concentración en una plaza céntrica de, de Oviedo... ...a favor de las radios libres asturianas... ...que están sufriendo el acoso de, de la administración... Eh, ...antes me hablabas de la problemática de la legalidad... ...y de, de los asuntos de legislación... Eh, Si te pudieran escuchar los actuales administradores de, de responsables de los medios de comunicación, ¿qué mensaje les dirías con respecto a los medios comunitarios y libres? Pues un mensaje bastante... De todos los que podría elegir, que son muchos, les voy a dar un mensaje bastante sencillo porque es una tarea que no están cumpliendo y es que hagan cumplir la ley. Tenemos una ley general de la comunicación audiovisual que además de la obligación de desarrollar unos reglamentos que posibiliten la existencia, pero la existencia entendida como algo grande, no algo marginal, de estos medios comunitarios eh, y reconocer esta ley, el derecho, el derecho de los ciudadanos a recibir información en igualdad de condiciones por los canales tanto público como comercial como comunitario, algo que no se está cumpliendo, lo único que les pido es que las leyes que ya están establecidas, que las cumplan porque eh, se nos acusa continuamente de que emitimos de manera ilegal porque no contamos con una concesión o un permiso de licencia cuando la realidad es que hemos hecho todo lo posible para obtener esos permisos y realmente quienes están incumpliendo la ley son eh, esos eh, administradores públicos con lo cual el mensaje es sencillamente que cumplan la ley porque los ilegales no somos nosotros, son ellos. Uh -huh. Otro de los puntos que, que se ha tratado en estos días y que es muy recurrente que sale una y otra vez, es la problemática también con las sociedades de, de gestión de derechos. ¿Cómo valoras tú la preocupación que hay en los medios comunitarios y libres por, por este acoso que también están recibiendo de estas entidades que gestionan los derechos de propiedad intelectual? La mayoría de medios libres comunitarios alternativos que hacemos un tipo de información que no es lo habitual de, de los medios masivos, también emitimos un tipo de música y promocionamos a unos músicos que no están en los medios masivos. Es más, que no pertenecen a estas entidades de derechos de autor ni de, ni de gestión de derechos, de cualquier tipo de producción, o de edición, o de lo que sea, ¿no? Son personas, muchos de ellos, que ni siquiera están utilizando fonogramas, es decir, ni siquiera están utilizando un soporte físico para distribuir, para editar y para eh, dar a conocer sus contenidos, sino que utilizan Internet y son personas que cuyos contenidos están bajo licencias Creative Commons y Copyleft. Entonces eso nos pasa a la mayoría de medios comunitarios, con lo cual no entendemos, no entendemos cómo puede ser que exista estos ataques de este tipo de entidades de gestión. Pero además aquellos medios que optan por la opción de, de, de poner música registrada, música con derechos de autor, lo que les sucede es que realmente ...desconocen cuál es esa lista de autores o esa lista de, de, de artistas que pertenecen a esas entidades... ...porque estas entidades se niegan a facilitarla. Entonces, aún así, los medios que emiten música registrada eh, eh, mm, no pueden acusarles de emitir esa música... ...cuando no les están facilitando una lista. Eh, con lo cual, bueno, no tiene ningún ningún sentido. Aparte de que, eh, aunque emitamos música registrada o emitamos música no registrada, también es un debate ideológico. Es decir, por qué tenemos que pagar estas entidades de derechos eh, de autor y de gestión, cuando no sabemos a qué destinan el dinero. Como se ha venido demostrando con el escándalo de las gae, no, es decir, ya es un tema de bueno, aunque yo emita música registrada, ¿por qué tengo que pagarle a este señor cuya gestión pongo en la más absoluta duda? Entonces, bueno, no tiene ningún sentido ni en un ni, en, ni de una manera ni de la otra. Por último, Miriam, pongamos nota este encuentro este, a estos dos días de trabajo. Nivel de satisfacción, Falo, que era el coordinador de la organización aquí en Gijón y en Oviedo le ha puesto un ocho y medio porque luego he dicho, bueno, le quito del 10 por el cansancio que hemos ido acumulando ¿tú cuál es tu nivel de satisfacción? Eh, bueno, claro, Falo hablaba a nivel de coordinación y tengo que decir que la coordinación de un evento de estas características es absolutamente eh, agotadora, ¿no? Entonces entiendo que Falo además también eh, hace un ejercicio de autocrítica, a lo mejor el que ha estado dentro de la coordinación del evento ha visto esto lo podíamos haber hecho mejor esto se podía haber mejorado, pero vamos yo tanto la jornada de ayer eh, con la, de la coordinadora de Radio Libres Asturiana como la jornada en la que por supuesto está falo de crash y crash como la de hoy que estaba más eh, fomentada por y, y organizada por radio crash eh, le doy un 10 o sea, con lo cual yo, eso, yo os pueden tener la autocrítica y lo que tú quieras pero yo le doy un 10 a, a la organización y sobre todo a la hospitalidad por parte de todo el mundo que ha estado aquí en, en tanto en Gijón como en Oviedo Gracias Miriam Gracias a vosotros, un saludo para el más Voces y para todos los medios que nos sintonizan todos los días Muy bien Por último, señalar el agradecimiento desde el proyecto Más Voces... A las gentes y medios comunitarios de la REM, de la red de medios comunitarios, por haber decidido en esta Asamblea aportar mil euros en este año de ayuda al sostenimiento a este proyecto informativo que compartimos multitud de radios libres y comunitarias. Gracias a todas y todos los que por unanimidad decidieron aprobar esto en la Asamblea, y que desde más voces queremos hacer este agradecimiento explícito. que está sonando es la música del grupo italiano Talco. La banda veneciana de Ska Punk Talco va a estar mañana junto a, a La Máquina... ...en concierto en Shishon, en la sala albeniz a las ocho media de la tarde... Eh, ...quinta visita ya de Talco Asturias... ...dentro de su habitual gira de primavera... ...que la ha llevado por escenarios de Cataluña, de Madrid... De ...Andalucía, de Portugal... ...bueno, vamos a hablar con ellos... ...porque, bueno, precisamente tenemos al otro lado... ...del hilo telefónico... Al ah, cioro de Saxo de, de la banda. Hola, muy buenas. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, pues muy bien. Encantados de, de hablar contigo. Eh, cuéntanos un bueno, poco no sé. cómo, cómo surgió cómo surgió el grupo Talco. ¿Cómo surgió? Sí, cómo empezó el grupo. Ah, hace mucho tiempo, eh, de cuando estábamos niños, nos conocimos y. El cantante y la batería fueron lo primero y empezaron a tocar juntos, escuchando bandas del mismo estilo y luego, como toda la banda, empiezan como un juego y luego empiezan a hacer la gira, empiezan a hacer eh, primeros discos y como toda la banda empieza, ¿no? Y ahora hace eh, 10 años que tocamos en todo en toda Europa, desde Moscú, desde Rusia, eh, a, fino al Portugal, tío. <ríe> Ayer fuimos también en Portugal. ¿eh? Ajá. Eh... Hoy estamos en Segovia y conduciendo ocho horas con la lluvia, tío, un frío. <ríe> la, la, la, dura, la dura vida del músico. No, no, no es dura, no es dura. Eh, vale, es normal, tío, mejor que trabajar que creo ¿no? sí seguro que es más divertido eh, sí. eh, aunque aunque es una una banda que un grupo que que bueno que usa de base el ska eh, Incorporáis muchos más estilos ¿no? ¿cómo se puede definir la música de talco? bueno yo creo que la música de talco tiene un, un bueno una buena cosa que es que la música de talco es la música de talco entonces vale hay mucha mucho estilo pero cuando vas a escuchar eh, nuestra música y viene a nuestro concierto la puede definir solo como la música de tango porque también nosotros venimos de eh, vale escuchando mano negra también como escape como gogol bordello y, y también somos italianos entonces puede se puede oír la melodía tradicional es italiana y También tenemos la letra de nuestro país, que es Italia. y Entonces, es una mezcla de todo y hace un estilo que es el nuestro. Mm. Eh, También os definís como, como antifascistas y, y antirracistas. Eh, claro. ¿Es importante el, el componente ideológico, el componente político en, en vuestras letras? Seguro que sí. Es el... Uh, ¿Cómo puedo decir? El, um, es el... Um, Lo que nosotros hacemos es eh, conducir, oh, no sé, portar eh, un mensaje que, que, que no solo es la música, también es eh, lo que nosotros pensamos y entonces nuestra manera de vivir, ¿no? Que somos todos antifascistas, antirracista y también todo de izquierda, tío. Mm. Pues tenemos nuestra eh, historia y nuestra ideología y nuestra cómo puedo decir, pasión, ¿entiende? Sí, sí. Eh, en la letra, en la letra de la canción del de Talco. Uno de los uno de los temas más populares y que y que más se corea en los conciertos es el dedicado a, a San Paulí, al equipo de fútbol de, del barrio de Hamburgo. ¿Cómo nació la idea de de esa canción? Bueno, esa es una historia ...que comprende toda la historia de nuestra banda, porque nosotros somos un grupo italiano... ...pero para nosotros es muy difícil tocar en Italia, creo, porque somos antifascistas, creo... Y, ...y tenemos muy buen público y bueno concierto en, en Alemania. Nuestra, nuestra casa, nuestro país primero como grupo es Berlín, es Alemania... Entonces, todo, el, el 80% de los conciertos en el año lo hacemos en, en, la, en Alemania. Bueno, eh, hace tres años, creo, cuatro años, fuimos a tocar en una fiesta, en una fiesta de... en el invierno de... de la fiesta del invierno de... luego, luego de, una, de un partido de, esta, de este equipo, que se llama San Paulo Y así conocimos toda la historia de este barrio, que es un barrio muy particular, muy muy interesante que tiene eh, una historia muy muy muy interesante. Eh, eh, decidimos de hacer una, una canción, de dedicarle una canción. Eh, luego el, el equipo eh, eh, ahora también pone la nuestra canción entre el partido, ¿entiende? Uh -huh. Durante los y, partidos de fútbol. Sí. Sí. Y también eh, dos años antes fuimos a a tocar al uh, 100 años de, de este equipo uh -huh. y fui un uh, concierto eh, increíble en frente a 30.000 personas y ahora todo el mundo nos conoces como una banda que eh, soporta y conoces San Pauli uh -huh. La cretina comedia, el último disco hasta ahora de, de talco, de alguna manera rinde homenaje a, a Pepino Impastato. Eh, sí. ¿Quién era Pepino? Es una historia muy típica italiana De un uh, tío del sur de la Italia, de Sicilia de, Precisamente de Chinisi Que tiene una historia un particular Él era un hijo de un uh, mafioso Y su historia ya estaba escribida Pero él decidí, decí, decide de hacer contra eso y de repudiar su, su padre y lo que estaba eh, escrito por él. Entonces fue un tío que eh, combati, eh, ha combatido toda la vida contra la mafia y, y tam, pero en un momento que él ha trabajado más bien, digamos, ¿no? Eh, lo mataron y en un momento muy particular, en un momento en que, en que la historia de Italia estaba muy, muy difícil y complicada, y también no um, ninguno ha preso sus partes, ¿entiendes? Uh -huh. Entonces es una figura de un, de un gran revolucionario, de un tío que ha hecho una, una lotta muy, muy importante contra la mafia, y solo después de 20 años le han reconocido esto. Y entonces un... Es eh, una historia muy, muy típica italiana que representa todos todas las personas que combate todos los días. También, mira, en muy, muy pequeñita parte, también como nosotros, que somos italianos y ahora ninguno ne reconoce lo que hacemos en Italia, en nuestro país. Mm. Eh, eh, volviendo otra vez al, al concierto, para la gente que, que, bueno, que se lo esté pensando, ¿qué se puede encontrar en un concierto de talco? Eh, ¿Dicen Shishon o...? <risa> sí, bueno, sí. nos escucharán en Shishon más que en Segovia... ...pero bueno, para cualquiera que pueda pensarse ir a un concierto. Ah, vale, vale. Va, lo que pienso yo personalmente como músicos... ...es que si vienes a un concierto de talco... Eh, ...te lo recordará. Porque empezamos a tocar... ...y luego una hora y media, dos horas, paramos. Sin pausa... Es un concierto muy, muy fuerte y la gente no puede parar de bailar y de cantar con nosotros. Uh -huh. y Entonces, sí, sí. yo creo que la gente de Shishong, que también nos conoces muy bien, porque fuimos ahí ya tres, cuatro veces, tienes que venir esta vez también. Uh -huh. eh, una de las cosas que más nos sorprendió, vamos, a mí que estuve el año pasado viéndose en aquí en Shishong, era ver a, a gente muy joven eh, coreando el Belachao. Sí, va. Es increíble. Todo el mundo la canta. También cuando fuimos en, uh, en, uh, en San Pauli o en todo el mundo, todo el mundo la conoce. Esto es muy, me hace muy orgulloso a mí porque mi abuelo fue un partisano y es una canción muy importante para nosotros, para la gente que se retiene revolucionaria en Italia y ver que toda la gente, también la, la gente joven de otro país, las conoce y se la canta contigo. Esto es una esperanza, ¿no? Que no, nuestra, lo que pensamos nosotros no está para morir, más tienes nueva eh, generaciones, generación uh -huh. que, la, que los entiende. Eh, quiero, para ir finalizando, eh, ¿qué planes tenéis para los próximos meses? Eh, hemos leído que, que estáis preparando un próximo sí, disco. Tenemos muchísimo trabajo, uh -huh. muchísimo. Ahora, cuando volvemos de aquí, del tour aquí, de la gira de la península española, Eh, empezamos subito a trabajar, tenemos el pre-recording, luego las grabaciones y vídeo y promo y todo, y en noviembre salirá un nuevo disco. Mm. Y... También esta vez lo hacemos con una persona muy especial para talco, que es un técnico de sonido de Cataluña, de Tarrasa que es también el tío que viene siempre con nosotros a ser técnico y... Y ahora eh, hacemos el primero disco con ello ese Será un, un poquito un cambio para, la, para el sonido en el disco de talco uh -huh. ¿Y, ¿Y en los conciertos Estáis metiendo algún tema ya de los nuevos ¿O todavía no? No, no, no, no. Eh, tenemos que esperar un poquito Y yo pienso que después de noviembre Vamos a empezar con el nuevo disco Muy bien, quiero pues muchas gracias Por habernos atendido y, gracias, y, que, y que os lo paséis muy bien En los conciertos que, que os quedan sí, Seguro Venga luego. Bueno, hasta luego, gracias, chao. O que sonaba era la, la cretina comedia el tema que da título al precisamente al, al disco al último disco del grupo italiano talco un grupo formado por dema a la guitarra y voz keto al bajo nick a la batería jesús a la guitarra y richa a la trompeta y Chioro con el que hablábamos al saxo tenor <música> di rinati libertà sposa di tempi cambiati madre in lutto invaghita tardor che scolpisci integrità raccogli figli mai nati in via di ancor staticamor e seguendo Pensando en Venecia, todo el mundo de inmediato tiene una foto en la cabeza del famoso centro histórico, con sus canales y los edificios antiguos. Probablemente nadie piensa en los distritos eh, y sobre todo en la clase obrera industrial, los barrios que no tienen gran parte de la belleza del centro de la ciudad. Uno de ellos es Marghera, muy conocido en Italia por ser uno de los focos de mayor rebelión de los trabajadores italianos en la más reciente historia. Esa es la casa de Talco. Una banda de ska con el tiempo se encontraron con un sonido que tenía sus propios ritmos, una mezcla de pachanca típicos de la mano negra, mezclando el ska con el punk, a veces incursionando en la música balcánica o en el klezmer, pero siempre fieles a su herencia de los cantautores italianos, sobre todo cuando se trata de la letra. El disco de debut Tutti Asolti Fue editado en octubre de 2004 Y seguido de Combat Circus en 2006 Que empezó a obtener Un éxito importante en comentarios por Italia, Alemania España o incluso América Latina Paso a paso Se van teniendo más grandes objetivos Más contactos, más amigos Más fans Y se van consolidando como músicos También... Todo ello se traduce en el disco de 2008, Muscle top Este año empiezan a ser unos fijos en los festivales de verano internacionales y también llenando sus citas con clubs legendarios como el SEO 36 en Berlín o el Club Indra en Hamburgo. Cabeza de cartel del Open Air Schwedbe, delante de 7.000 personas y compartiendo escenario con bandas como Mad Cadiz, Las Vagón, Banda Basotti, Persiana Jones, Línea 77, Beta Garry, Boycott o Green Pass, entre otros. note gesta spacciate ignote per delizie di plastica Circondato da fari spenti, da spadati, sbirri e giornal Che spranavano virtuosi intenti, depistando crude realtà De 2010 eh, volvieron de nuevo al estudio para grabar su cuarto trabajo, la cretina comedia del cual estamos escuchando los temas de fondo y aún manteniendo el sonido potente de Mazel top también agregaron más variedad y diferentes influencias. Líricamente el disco, su concepto, hablar cerca de la vida y obra de Pepino en Pastato, como nos contaba Kioro. Un personaje nacido en una familia de la mafia que se volvió contra su padre y se convirtió en un activista antimafia. Fue asesinado en el año 78 por la propia mafia durante su campaña electoral para el consejo de Chimishi. Se tardó más de 20 años hasta que todos los delincuentes fueron sentenciados y su historia se conoce eh, a través de la película Cien pasos y Cento pasos. e Darmoni arintocchi dei pagliacci in fondine avvertiti fasti di scandendo a dirunia un fragor dei campanacci tersi misteri per chi annas passe senza età dimmi la con me la brava dei batacchi una scalata furgata da sua Antes con Quiero de, de ese tema que dedican a San Pauli. Eh, un club de culto, un club que a mediados de los 80 empezó uh, su transición de club tradicional de fútbol en el barrio de Hamburgo, del mismo nombre, eh, como empezó esa transición de club tradicional a un club de culto, cambió la ubicación de sus terrenos de juego al Muelle de San Pauli, eh, acerca del famoso Riffleham de Hamburgo, centro de la vida nocturna de la ciudad, y de manera espontánea surgieron los ideales anarquistas, comunistas y socialistas por los que ahora sí el club y la atmósfera característica de sus partidos. Los hinchas adoptaron el cráneo con huesos cruzados como su propio emblema no oficial y se convirtió en el primer equipo en Alemania en prohibir oficialmente los símbolos fascistas y las actividades nacionalistas, en una época en la que el fascismo inspiraba el vandalismo en el fútbol. En 1981 el equipo tenía una asistencia media de solo 1.600 espectadores por partido y antes de finales de los 90 ese promedio aumentó a, a 20.000 espectadores mm, vamos a escuchar ese tema precisamente que está en su segundo en su anterior trabajo en su tercer disco más el Topo. para finalizar pues que menos que hacerlo con esa versión que talco dedica al vela Chao. Será mañana viernes a partir de las 8 y media de la tarde en la Sala Albéniz, donde podréis ver a Talco, esta banda veneciana, y también a la bandera italo catalana La Máquina. Las entradas están en la ventana, se diría Cantelli y en el centro social la Simiente del entrego. Y en la web tiquetea.com Con la música de tal como se despide Marabayu, aquí en Radio Crash en el 105 de La FM. Un para todos y para todas y hasta la semana que viene.